Desde Campiñas. Canta, canta, gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Junior, columnista de la 36 en Brasil. el gusto de recibir como cada semana a nuestro hombre en San Pablo, en el estado de San Pablo, a Plinio, a Plinio de Arruda Sampaio Jr. Bienvenido Plinio, buen día. Buen día Hernán, siempre un gusto hablar con los hermanos uruguayos. Bueno, y creo que tenemos a Ángeles por ahí también. A ver si aparece y enseguida vamos a habilitar a que puedan ver este diálogo a través del canal de YouTube de la radio también. Bueno, Plinio. Dale, dale. Ahí está Ángeles. Plinio. Em... Buenos días, Ángeles. Buen día, buen día. Empecemos por una resolución que partió del Congreso Brasileño, que vos nos dirás qué importancia política tiene. que es la de investigar, de crear una investigadora sobre la gestión del presidente Bolsonaro con, ante la pandemia? Mire Hernán, nosotros llamamos esto de CPI, Comisión Parlamentar de Investigación, sí. sería en castellano. Bueno, es un derecho de la minoría de investigar a la mayoría, Como regla, esto no se aplica en Brasil porque cuando la mayoría eh, presiona y no deja abrir la comisión. Pero la oposición fue al Supremo y el Supremo obligó que se abriera la comisión. Bueno, esto para Bolsonaro es un problema, un gran problema, porque eh, la comisión que será del Senado tiene mayoría de oposición El presidente probablemente será un hombre de, del PSDB, que es un senador viejo con mucho prestigio en la alta política brasileña, y el relator será Renan Calheiros, que fue presidente del Senado y que es un opositor por por la pequeña política pero muy fuerte de Bolsonaro. Entonces esto para Bolsonaro sí es un problema porque las evidencias de que Bolsonaro no quiere vacunar la gente y que boicota todas las iniciativas de, de isolamiento social, son pero abundantes uh -huh. y por lo tanto queda Bolsonaro muy presionado desde el punto de vista político y, y, y siempre acosado con la posibilidad del impedimento impedimiento. Esto se usa un poquito como chantaje para contener a Bolsonaro, porque en realidad la burguesía no quiere hacer eh, el impedimiento. ¿no? Entonces, es una noticia que en realidad acurrala Bolsonaro, pero Hernán, por la derecha, uh -huh. por, el, por los liberales, no de abajo para arriba, no, digamos, de, un, de una posición que, que signifique un cambio a favor de los trabajadores. Uh -huh. la derecha entonces eh, que procurando reducir el margen de de los desastres de Bolsonaro teniendo en cuenta la proyección de Lula digamos por ejemplo un poco esto porque el, el, la falta de carácter y de vergüenza en la cara de la de la alta de los políticos brasileños es una cosa asustadora uh -huh. entonces la gente ya sabe que Lula tiene gran posibilidad de ser elegido en, en un año y medio, más o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya empiezan a hacer un juego ambiguo, un poco de Bolsonaro y un poquito para Lula, ¿no? Uh -huh. Y en el momento adecuado van a bandear para el lado de Lula. Entonces, esto es una iniciativa de la fisiología, de la alta fisiología brasileña, que... De un lado contiene un poco Bolsonaro y con esto atiende a, la, a las presiones empresariales para que la política de sanitaria sea un poquito menos primitiva. Y de otro lado aumenta el precio del voto de los diputados, ¿no? Porque ahora los diputados van a vender su voto con un valor mayor porque Bolsonaro queda más debilitado. Un poco uh -huh. este es el juego que está aquí puesto. Tremendo. Es un Bolsonaro que ha dicho que Brasil es un barril de pólvora por las restricciones. Dijo que está en el límite eh, por los datos que, que está teniendo de crecimiento de casos y que también en lo internacional ha ironizado con las medidas que está tomando Argentina. El presidente Alberto Fernández eh, escribió en un Twitter Bolsonaro, ejército argentino, en las rutas para mantener el pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 y las 8. Buen día a todos, dijo, eh, tratando de exagerar un poco lo que está pasando en Argentina, ¿no? Sí, en realidad Bolsonaro es un histérico, ¿no? Todo lo que él hace es, es muy eh, pirotécnico y histérico. La verdad es que sí, Brasil es un barril de pólvora, pero no por falta de libertad individual, al contrario, por exceso de libertad individual y por absoluta ausencia de política pública y de acción colectiva racional contra el virus. Entonces la verdad es que la pandemia aquí está a galope, todas las curvas de muertes y de infecciones son verticales y Y no hay política para esto. ¿no? Entonces, sí, es verdad que Brasil es un barril de pólvora, pero por las razones opuestas a las que dice Bolsonaro. ¿Qué pasa con el tema vacunas y la posibilidad de, de producción eh, local que se sigue especulando, Plinio? Bueno, eh, esto es un lío aquí en Brasil, ¿no? porque nosotros no tenemos soberanía sanitaria. si sí hay la capacidad de producir algo pero es como si fuera nosotros tenemos en el momento como si fuera una maquila de vacuna ¿Mm? o sea no es que nosotros producimos toda la vacuna pero nosotros montamos las vacunas pero dependemos de insumos que vienen de china y por razones chinas ¿Mm? y por razones de geopolítica y de relaciones externas de Brasil con China Las vacunas no llegan en el ritmo necesario para que se vacune la población entera de manera célere. Entonces, la vacuna va a ma en marcha muy lenta, muy, muy débil. ¿no? Mm. Por otro esto es el. Hablé de, del Butantan, que produce la Corona Vac. Sí. La otra eh, vacuna, que es la Astra genica ¿no? Mm. Eh, esta viene de. de eh, Esta es producida por Fiocruz en el Río de Janeiro, que es una institución muy grande y que tiene la posibilidad de producir vacunas, un millón por día, por ejemplo, la vacuna de la gripe. Pero va muy lentamente y esto es un misterio, no se sabe por qué. no Si es un lío burocrático interno, si es porque faltan los insumos, la realidad es que no hay transparencia y que Fiocruz no tiene logrado producir montar la vacuna en el ritmo que se esperaba. Entonces, la vacunación aquí va muy lenta, las, las infecciones muy, muy rápidas. Entonces, es una situación realmente peligrosa y, y, y, y dramática. Ángeles. Sí, vamos a ver si tenemos más suerte hoy. ¿Se escucha, Piñón? Muy bien, Ángeles. Te veo te escucho muy bien. Perfecto. Eh, el tema Lula y las causas que tuvo Lula y que tiene Lula todavía, eh, la versión que ha corrido en estos días últimos de que Estados Unidos fue el que pergenió todo un plan desde hace muchos años para que hubiera una operación eh, como la que hubo con el mensalón y, y todas las acusaciones, como que queda ahora presentado que fue todo culpa de los yanquis. y que no hubo entonces mensalón, no hubo ninguna de las cosas que se denunciaron y que tiene todavía con causas abiertas a Lula. ¿Cómo estás analizando eso? ¿Cómo hay que tomar este, este tipo de, de lecturas? Yo creo, Ángeles, que hay que ver la situación siempre con mucha serenidad y equilibrio, ¿no? y no de la manera que uno quiere, pero sí lo más cercano posible de la manera que es, con las informaciones que tenemos. Aquí en Brasil nada uh, ocurre sin la interferencia del imperialismo. Yo creo que en América Latina entera. Entonces, en todo hay el dedo del imperialismo. Pero tampoco nada ocurre solamente con el dedo del imperialismo. Siempre hay también la participación activa de la burguesía in interna. Entonces, es una combinación de las dos fuerzas. Eh, es verdad eh, que... el juez Moro tuvo la colaboración eh, directa del Departamento de Estado y de la del Servicio Secreto Americano. Y esto le dio acceso a informaciones que él no tendría de otra manera. Entonces, esto sí es verdad. ¿eh? Y, y, y por lo tanto, hubo un dedo del imperialismo, como en todo lo que pasa en nuestro Sin duda. ¿no? Pero esto fue una movimentación... de la burguesía brasileña. La burguesía brasileña eh, no es que no le gustaba a Lula. Lula es un instrumento de la burguesía. Él la utiliza, no lo utiliza Lula y lo vuelve a utilizar si le conviene. El ataque es contra los trabajadores. Es un problema de clase. no Había que atacar a los trabajadores, sacarles derechos, disminuir la, las políticas públicas, disminuir las protecciones a la depredación del medio ambiente entonces esta es una pauta política y, y bueno y para hacer esto necesitaban un otro jugador el oyente yo que yo sé que los uruguayos son muy buenos de fútbol ¿no? entonces si el equipo tiene que atacar porque está perdiendo y se va a terminar el juego bueno el técnico saca algunos jugadores y mete otros jugadores. No, no quiere decir que peleó con el que salió, aunque el que salió pueda salir muy, muy enojado, y a veces sale, pero no es eso, no, el tipo queda ahí en el banco, en la silla, y después, si es el caso, vuelve en el, en el, en el otro juego. Yo sé que la, la, la analogía que estoy haciendo es muy, digamos, eh, simples, pero, sí, pero ¿sí? sirve mucho, sirve mucho que la digas. Sí, pero es muy cercano de lo que pasa. Entonces, sí. lo que pasó es, la burguesía tenía que hacer un ataque brutal, sacar las pensiones, disminuir los derechos, atacar las políticas públicas, y para esto Lula, uh, Dilma no era funcional. Entonces, sacaron a Dilma. Claro que la sacaron de una manera que fue tramposa, pero no era ella la, la, el... el, el Digamos, el objetivo principal. Ella era el medio para el objetivo. Ahora no es nada imposible que rehabiliten Lula. ¿no? Va a ser como el, el Xiaoping. Va a ser el Xiaoping brasileño. Lo van a rehabilitar y puede volver mucho. Ahí la prensa va a decir, volvió mucho más maduro, mucho más expediente, mucho mejor. Y lo, y lo van a usar. ¿Cómo, en realidad, utilizan a Bolsonaro? Bolsonaro es un pobre, miserable, pobre, claro, desgraciado, pero eh, pero es utilizado como un juguete por la burguesía. Entonces, es así que yo veo. Los problemas que mos, mostraron de la política brasileña, Ángeles, son reales. Eh, eh, la, la promiscuidad entre la gran empresa y el sistema partidario brasileño es estructural, orgánico, Yo me atrevo a decir que no es muy diferente, aunque el grado probablemente sea mucho menor en toda América Latina, en Uruguay, en Chile, en Argentina, porque es así que funciona el sistema político burgués. ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que los problemas de, de, digamos, de, de mezclar público y privado en el PT son reales, Lo que no quiere decir, Ángeles, que la justicia no tiene que cumplir sus procedimientos claro. porque esto es una conquista del, de la civilización. Entonces son dos cosas distintas. No es que el PT sea santo, no es santo como ningún otro partido, pero esto no quiere decir que se puede atropellar la ley. no se puede atropellar las leyes contra ni el PT, ni un bandido peligroso, ni nadie. Exactamente, y ese análisis que haces, digo, para todos nosotros, para los oyentes, ¿no? que hay que tenerlo en cuenta para analizar siempre los procesos políticos, sino nunca vamos a entender dónde estamos parados, ¿no? Eso hay que entenderlo, que no hay angelitos Es claro, son todas personas, son seres humanos y hay intereses. Hay intereses, se defienden unos intereses u otros intereses. Exactamente, yo creo que la mejor manera... no, la, la situación siempre es muy compleja, muy difícil de entender. Y nosotros tenemos que intentar simplificarla para tener alguna idea de lo que está pasando. Yo creo que el mejor anteojos es el anteojos de la perspectiva de clase, como dijiste. O sea, ¿a quién le sí. interesa? Eh, y en Exacto. el caso hay que ten, la gente tiene que tener claro que el PT es un partido de la burguesía pero con mucha influencia en los trabajadores claro. pero su programa político es un programa cerrado dentro de los parámetros de la burguesía y esto el PT en esto el PT es un jugador disciplinado y jamás sí. atraviesa la raya de los intereses burgueses y por esto digamos Este es el papel del PT, cuando la idea es no movilizar la gente, legitimar el sistema, crear iluso ilusiones, entonces se convoca el PT. Y es lo que estamos viendo ahora, más o menos. Una última, Plinio, por lo menos de, de mi parte, en este panorama político, vemos que hay, que avanza una coordinación política de gobernadores en Brasil, que... Eh, que ya han enfrentado a Bolsonaro respecto a cómo enfrentar la, la pandemia, pero además ahora esta formación de un bloque llamado Coalición de Gobernadores por el Clima, que han enviado una carta incluso al presidente americano Joe Biden por el tema de, de la actitud de Brasil ante temas del medio ambiente, ¿no? Sí, lo que muestra la degeneración completa en que estamos, Hernán. Porque nosotros, para pedir ayuda a los americanos, imagínate en qué situación estamos. Porque los americanos siempre que meten el dedo es para empeorar nuestra situación. Es un desespero total, una manera de chantajear un poco el, el presidente, de desprestigiarlo, de decir que no tiene autoridad, que vamos a llamar al jefe, que son los americanos. ¿Ah? pero es en realidad una una disputa política esto, no uh -huh. eh, así como en la pandemia no habrá vacuna y no habrá política de isolamiento si los trabajadores no se presentan en la lucha lo mismo vale para el, el medio ambiente no los mismos uh, gobernadores que acusan a Bolsonaro también liberan la depredación del medio ambiente en sus políticas rutineras. Entonces, eh, si nuestra esperanza depende de Biden, entonces estamos realmente jodidos. Pero ¿por qué esa preocupación por este tema, Plinio, ante los ante ante Biden? Porque los americanos eh, y Biden en particular tiene una una agenda ambiental uh -huh. interna. Uh -huh. ¿eh? de la cual yo no sé hasta dónde va a avanzar, pero tiene que hacer figuración para el público americano. Entonces, se presenta para afuera como un defensor del medio ambiente. Es una ironía total, pero así se presenta. Y va a jugar duro con Bolsonaro, porque además Bolsonaro es un trampista de primera hora. Entonces, hmm. la burguesía brasileña está muy asustada porque quiere una relación buena con los americanos. Esta es una burguesía basada, ¿no?, Entonces, eh, el tema del medio ambiente es un tema que tiene que, digamos, tener un tratamiento un poquito menos primitivo aquí en Brasil para no generar problemas al agronegocio, a las exportaciones de minerales. Entonces, esto es lo que está por detrás de esto. Como bien dijo Ángeles, si queremos entender la situación hay que buscar los intereses. Bien, Plinio, ¿algo que quieras decir para el cierre de esta semana? No, nada más que siempre un gusto hablar con Radio Centenario, encontrar a Ángeles Hernán, siento de, de menos a, la, la, a Diego, pero siempre un gusto hablar con los hermanos uruguayos y participar de este programa, que es un programa que, que, que da un oxígeno para que pensemos libremente lo que pasa en nuestro continente. Bueno. Vamos a invitar a Diego que se sume en una de estas. Sí, que se eh, sume al Zoom. Para que esté también. Por lo menos Lígame por el que Zoom. Está, que, que lo echa de menos que quien. Ahí está, le a... eh, vamos a decir. Que tenés saudade, saudade de Diego. Saudade, de Diego. es una palabra linda <risa> en portugués. Exacto. Muy bien, un una... fuerte abrazo a todos ustedes y cuídense bien porque aquí llegó la noticia que la pandemia en Uruguay también se está acelerando un poco. Exacto. está peor que nadie Uruguay estuvo peor que Brasil estos días por cantidad de enfermos por cantidad de población entonces lo mejor es disciplina senso de sí. colectividad y, y hacer lo que es bueno para todos antes que la cosa quede el despelote completo que está mm. aquí en Brasil sí. Totalmente. así es Plinio un abrazo, hasta la próxima chao, chao. hasta la próxima, fuerte abrazo a todos ahí How a Jo